preocupa la falta de luminaria en el barrio obrero de Berizo. Vecines de La Manzana 11 frente a la 10 del barrio obrero reclaman por falta de reposición de luminaria en el barrio, que tiene como consecuencia el aumento de hechos delictivos en la zona. los vecinos manifestaron haber realizado los reclamos, pero todavía no han tenido respuesta. A su vez, destacaron que el problema de la luminaria se le suma al de las calles en mal estado, las cuales se inundan y tardan en entrenar cuando llueve. Cabe destacar que en el barrio se encuentra el Jardín de Infantes número 904, donde todas estas problemáticas pesan aún más. Reducen la jornada escolar por las bajas temperaturas en la región. Los gremios han denunciado reiteradas veces la falta de calefacción en las escuelas de la región y en la provincia. Antes del inicio de las vacaciones de invierno, los docentes realizaron permanencia en el Consejo Escolar, pero la única respuesta es la reducción de horas. FM Resistencia habló con Paula Tardón, secretaria gremial de Suteba La Plata. Desde, esta no es una situación que nos agarra este de manera digamos, desprevenidos o simplemente digamos, acá hay que prever, que llegue el invierno y hay que hacer revisar las estufas, eh, revisar las instalaciones, colocar los medidores cuando eh, en, en marzo habría que haber hecho eso para que llegara el invierno y el, los alumnos, las alumnas y, y los docentes pudiesen dar clases en las condiciones mínimas. Un servicio que informa, informa. más cerca. Más cerca. presentar un amparo colectivo con la firma de 90 senegaleses. El colectivo de abogados La Siega presentó un amparo colectivo en la Justicia Federal contra la Municipalidad de La Plata y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Reclaman la efectiva tutela del derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas de origen senegalés que residen y o transitan en la ciudad. La presentación lleva la firma de 90 integrantes de la comunidad. Desde la organización dijeron que el amparo se realiza en un contexto de persecución y hostigamiento sistemático que sufren los senegaleses en el marco de los operativos a cargo de Control Ciudadano y las fuerzas de seguridad provincial. El cielo está parcialmente nublado, en la región la mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.